Buenas tardes. Algunos me estarán puteando, pero bueno.、Eh, nada, les quería decir que、eh, yo los mandé al frente a todos los que estuvimos ahí、eh, en, en el asado ese día, porque、eh, dudo mucho de que el contagio mío haya sido de Pellegrini. Lo veo muy, muy poco probable, porque yo estuve derecho en un campo y. Con la gente que estuve no,、eh, no había ninguno con problemas ni con contactos, y estuve casi todo el tiempo afuera y no tomé mate y no compartimos vasos.、Eh, y En Bellerini en ni entré al pueblo ni, ni siquiera a la estación de servicio, por eso、eh, empecé a remontar un poco los contactos anteriores que había tenido. Eh, por precaución,、eh, ojalá me equivoque, porque sería, va a ser mucho más fácil,、eh, pero no, yo creo que me lo debo haber pescado acá en hacha, lo que estoy considerando. Y bueno, por los tiempos y demás, la verdad que la única reunión que tuve acá fue con ustedes.、Eh, nada. Posiblemente ya había actividad del virus o algo, y para que tomen, tomen la, las precauciones del caso.、Eh, de todas maneras, lo que me vaya surgiendo,、eh, en un rato que me dejen tranquilo el teléfono, porque lo tengo en rojo vivo, se lo voy a ir informando. O sea, yo, por ahora, la verdad que estoy bien. Lo único que tuve fueron martes y miércoles. Eh, mucho dolor de garganta y una congestión como un refrío s grande. Nunca tuve fiebre, nunca tuve otro dolor que no sea ese tipo. Ya el martes estaba, el miércoles ya estaba, perdón, el jueves ya estaba bastante bien. Y el viernes, joya. Sigo nada más que con un, con un poco de moco.、Eh, pero bueno, el test dio positivo y dice que no, que no erra el test, así que será. Que yo ya e h u j u g a h o y l o s t e n g o a l t a n t o